El, el niñito menor de 5 años fue, que, que fue reportado fue por una prueba rápida, no, no fue un confirmatorio de Senentro que estamos esperando. Esa muestra ya fue el día lunes dentro de y está siendo procesada. Senentro incluso ayer ya nos ha rechazado las muestras, Que de los pacientes que son ambulatorios, y solamente nos ha comunicado que va a recibir los pacientes internados o con señales de alarma, nada más, porque está procesando a los, a los pacientes que están internados en terapia intermedia, terapia intensiva, o en salas de medicina interna, o salas reacondicionadas para poder atender. ¿Montero, se encuentra acto para atender casos de dengue? Así es, el Alfonso Comuncio Reyes y el Pediátrico ha, ha habilitado unas salas con, con camas este, para poder internar y tener o en observación a los pacientes con signos de alarma, ¿no? con que tienen mucho dolor abdominal, que las plaquetas han bajado mucho. Si en caso de esté tan sangrado, claro, eso tienen que evacuar a otro, a otro nivel de atención. ¿no? A pesar de eso está, está colapsado porque la atención este, es dificultosa a nivel de la tarde, en la noche. También laboratorios, que también el Consejo Municipal se. Se dispuso y se, se, se propuso que se haga una contratación de este personal para emergencia, para laboratorio y para internación, tanto médico, médico como enfermería y poder así atender al paciente, porque el paciente va, uno, se va sin atender porque no, no llegó a la ficha o porque no, no hubo tiempo, dos, este, es atendido pero después de mucho tiempo, de espera, ¿no? Entonces, eh, Necesitamos recursos humanos para poder que toda la población que es referida sea atendida y que también el familiar quede tranquilo, el paciente quede tranquilo de que no tiene un dengue eh, severo.